Ayer justamente mientras se producía eh, el corte en el, en el Puente Nuevo, eh, obviamente gente de, de Citraí que estuvo hablando con concejales del Frente de Todos en este caso y estamos en línea con el presidente del bloque del Frente de Todos uh -huh. en Patagones, Ariel Swenger, quien ya lo saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para su audiencia. Bueno, que eh, usted lo escuchó ahí a Velázquez, que seguramente habrá visto también imágenes de lo que pasó ayer, ayer en el puente, y tengo entendido que durante todo el día estuvieron negociando, y que anoche, eh, por lo menos es el anuncio que tenemos, extraoficial, conjuntamente con autoridades del Ejecutivo, más ustedes, eh, concejales del Frente de Todos, que vienen haciendo oposición en Patagones, habían llegado a un acuerdo con los trabajadores de la construcción que motivó el levantamiento del de corte de, de ruta sobre el puente Basilio Villarinos. Cuéntenos, cuente ¿hubo un acuerdo y en qué consistió ese acuerdo? Eh, ah, bueno, en, la, en realidad creo que esto se tendría que haber solucionado el día viernes, cuando regresamos de, de las gestiones que acompañamos a hacer al Intendente a Buenos Aires a La Plata con el concejal Marino, en representación de todo el interbloque, ¿no es cierto?, Eh, porque bueno, nosotros desde, desde la capital trajimos la, la novedad de que los primeros días de mayo debían comenzar las 53 viviendas eh, y esto generaba mano de obra eh, para, para los obreros de la construcción y hoy eh, el gobernador Kicillow está firmando el convenio con con el ministro Catopois de, de Obras Públicas de la Nación por el, para la licitación de la eh, obra de la planta potabilizadora de, de cloacas, uh -huh. que genera, eso va a generar trabajo para, para los obreros por, por, más de, por más de dos años y mucha mano de obra. Entonces creo que hubo eh, eh, un, una falta de coordinación, un o una falta de interés de resolver el problema por parte del Ejecutivo, porque lo que se firmó anoche eh, es lo que debía haber informado el Intendente ni bien llegó de las gestiones. A ver, yo llego el viernes a la noche, el sábado si no quiero este tipo de inconvenientes, el sábado a la, a la mañana cito a los dos gremios y le dieron mire muchachos, esto es el programa de obra para este año, pa a partir del primero de mayo empezamos con, con la primera hora y, y, y tenemos trabajo... Eh, a corto, mediano y largo plazo. Y si hubiera solucionado el problema, no hubiésemos tenido los obreros en la ruta, no hubiese habido problemas para, para el resto de, de los ciudadanos de la comarca. Eh, y bueno, anoche, ayer a la tarde, durante el, las primeras horas, con el concejal Marino nos, nos acercamos al despacho del Intendente a pedirle que reciba a los obreros. Eh, nos dijo que, que sí, que lo iba a recibir, que iba a armar el, el, el cronograma de trabajo. Eh, vuelvo a repetir, esto se tendría que haber hecho el día sábado. Eh, y, y que lo iba a recibir hoy, a la mañana. Bueno, an eh, anoche me sorprende eh, un llamado de uno de los obreros que, que había gente del oficialismo en el, en el puente. Entonces, bueno, me traslado al, al corte de ruta Y me llegó la sorpresa de que estaba el acta conformada Y el oficialismo eh, estaba firmando el acta con los obreros Y, bueno, no nos habían eh, avisado nada a nosotros Que, bueno, nosotros fuimos parte de esta gestión La verdad que creo que es una una chicana política que no sirve eh, Porque acá lo importante es que los obreros eh, volvieron a su casa Y hoy... Eh, estarán esperando eh, agradecidos eh, el compromiso que se firmó anoche de que dentro de unos días eh, se reactiva la, la obra pública en Patagones. Mm -hmm. Hay que recordar que, que en Patagones no hay una, una obra de envergadura desde hace más de cinco años, eh, bueno y estas 53 viviendas que, que se autorizaron desde el gobierno nacional, más eh, algunas otras obras chiquitas que, que están arrancando, más también, de, por supuesto, del Gobierno Nacional y Provincial, más la planta potabilizadora, creo que va a solucionar eh, el problema de la mano de obra en Patagones para los obreros de la construcción, y creo que hay que de, destacar la presencia del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, porque... Eh, generalmente se dice que no se atiende a los municipios que son gobernados por Cambiemos, bueno, y acá está la clara que el frente de todos gobierna para todos uh -huh. eh, que qué, ¿qué pudo haber pretendido eh, Sara con esto de tener la solución, no darla a conocer y además de permitir que el puente estuviera cortado todo el día con la gente puteando, enojada, sí. Eh, ¿Hubo algún objetivo político en esto? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la historia esta entonces? Y la verdad que eh, sería una respuesta que debería dar el Intendente. Eh, no, yo que le que pregunto a quería... usted qué interpretación hace usted del tema. No, lo único que interpreto es que quería visibilizar el reclamo. Eh, porque cuando vos escuchás a los funcionarios del gobierno local no se hacen cargo de nada, o sea, se hacen... ...hacen responsable al Gobierno Nacional y Provincial... ...que no bajan las obras... ...pero fue claro Velázquez... ...donde dijo que hace más de 15 días presentó una nota... ...nosotros tuvimos al otro grupo de, de trabajadores... ...que es el de la UOCRA... Eh, eh, ...interviniendo una sesión del Consejo Deliberante... ...o sea, acá hay una clara inacción por parte del Gobierno local... ...tratando de hacer responsable el Gobierno Provincial... y al Gobierno Nacional de la falta de obras... ...bueno, que por suerte... Y, y, y atendiendo el reclamo que, que fuimos a hacer eh, hoy por hoy están sol solucionados mm -hmm. eh, vos fíjate que nosotros viajamos la semana pasada eh, viajamos el martes regresamos el sábado a patagones con el concejal marino el intendente creo que llegó el viernes y, y hoy ya tiene eh, los obreros ya tienen una confirmación que para los primeros días de mayo eh, se reactivan 123 viviendas que ...que calcularle mínimo uno o dos obreros por, por, por vivienda... ...para arrancar va a llevar... ...y esto bueno, esto es mano de obra... ...así que bueno, para nosotros es más que importante... ...más allá de cualquier chicana política... ...o, o intención que tenga eh, el intendente... Eh, ...para nosotros eh, el agrado de que, de que se haya resuelto el problema... ...de que los trabajadores estén en su, en su casa hoy con su familia... Eh, y, y bueno, que la comarca no tenga que, que ser eh, esclavo o rehén de, de este tipo de, de manifestaciones. Eh, lamentablemente, eh, podría decirse con, con algún grado de, de, de justicia porque hay que ponerse en el lugar de un papá que no tiene eh, dinero para llevar eh, alimento a su casa. Nosotros, eh, el otro día cuando la UOCRA se presentó en, en el Consejo deliberante eh, escuchamos las palabras eh, angustiantes, desgarradoras de un, de un padre que hace eh, varios años que, que no puede eh, llevar un plato de digno de comida a su casa. Entonces, bueno, estas cosas a uno, eh, a, uno o a o a cualquiera lo movilizan Eh, hasta las fibras más íntimas y, y obviamente trata de, de resolver la situación uh -huh. Sonjer, este acta de acuerdo que se firmó con la conducción de Citraik, ¿también se firmó con la ucra eh, No, creo que está pautado para hoy en el transcurso de la mañana uh -huh. eh, porque es lo que habíamos eh, acordado ayer con el Intendente, nosotros cuando vamos a pedirle a, al Intendente que reciba los gremios para, para plantearle esto que se planteó Eh, nos dijo que hoy a la mañana iba a recibir a los dos gremios, por eso nos llamó la atención, eh, nos sorprendió, ¿no? nos llamó la atención de que anoche eh, se hayan apersonado eh, el secretario de Obras Públicas y el jefe de gabinete con, con el acta ya redactado, y bueno, y sin darnos aviso a nosotros, porque creo que hemos demostrado que que no somos esa oposición que pa, que pone panos en la rueda como, como tiene acostumbrado a atindarnos el intendente o algún funcionario, uh -huh. sino que hemos acompañado para que para que el intendente pueda resolver esta, esta uh -huh. situación. Y, eh, bueno, nos dejaron de lado de, en la solución. Pero bueno, pero los obreros saben quiénes estuvieron, así que eso nos deja tranquilos. Eh, y, por, por supuesto, con, con el respaldo de, del bloque. ¿no? No. O sea, uno es el que... Uno es el que, el que lleva la voz cantante por ahí, pero todo se hace consensuado en nuestro bloque. Y, y bueno, eh, obviamente que eh, orgánicamente tiene que ir uno, pero eh, en, en mi persona están representados todos los musicales. Esto que usted dice respecto a los palos en la rueda, ¿también se refiere a, por lo menos, a, a la no continuidad de, de lo que fue la tercera sesión ordinaria del Consejo Deliberante? Sí, sí, porque... Eh, desde el a ver desde el bloque Cambiemos intentaron expresar de que nosotros o hacerle sentir a la gente de que nosotros no queríamos trabajar me parece que eh, la labor parlamentaria no solo pasa por estar sentado en una banca y levantar la mano me parece que hay que estar en el momento justo y en el lugar indicado y con nuestro interbloque y y con la representación de marino y mía consideramos que en este momento el lugar donde teníamos que estar era en Buenos Aires o La Plata, gestionando en este caso obras para para, para patagones, que generen mano de obra, que generen mejor calidad de vida. Eh, y bueno, más allá de lo que lo que diga el, el oficialismo, que me parece que es importante eh, dejar de hacer humo y de hacer demagogia y realmente ponerse los pantalones y gobernar. Uh -huh. Bueno, son que nos alegramos de que haya tenido solución, por lo menos parcial, digo, y siempre digo parcial, todas las soluciones en el caso de los trabajadores de la construcción son parciales porque las obras se terminan y porque quedan otra vez en la vía. Esto lo sabemos. Ahora, lo que tiene que el poder político resolver es que cuando se termine una obra haya otra, ¿no?, para que esto no ocurra. Y nos quedamos con esta muestra de insensibilidad, especialmente el Ejecutivo Municipal de Patagones ayer quiso esperar durante todo un día a los trabajadores, manifestarse allí en el puente, cortar la ruta, generar malestar entre los vecinos de Viedma y toda esa historia, y uno no puede creer que esto sea una simple picardía, ¿no? Yo no quiero sí. creer yo no quiero creer que ya estemos sopesando cuestiones electorales a esta altura del partido, ¿no? Lamentablemente creo que sí, pero es como un voz decir, Eh, acá hay que planificar y trabajar, eh, hoy el intendente tiene eh, el, el oxígeno para, para que sus funcionarios se pongan a trabajar y gestionar nuevas obras, tiene las 53 viviendas que van a comenzar ahora, tiene hoy la firma del, del gobernador eh, por una obra de casi mil millones de pesos y eh, tiene el compromiso del gobernador de 26 viviendas que se van a firmar dentro de 15 o 20 días. Me parece uh -huh. que tiene tiempo suficiente como para seguir gestionando obras para que los próximos eh, años eh, haya continuidad laboral para, para los obreros, que es como vos decís, el obrero se termina una obra y se queda eh, sin trabajo sin obra social, eh, y creo que es responsabilidad del Estado goberna, eh, garantizar eh, al menos Eh, algunas obras que le den continuidad a mano de obra. No digo que todo sea eh, obra pública, pero sí eh, garantizar algunas obras que son necesarias en Patagones, eh, ir eh, gestionándolas, pr proyectándolas, planificándolas, para que eh, no solamente mejorar eh, Patagones, sino que también generar mano de obra. Muy bien, gracias por la comunicación. ¿eh? No, gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Eh, Ariel Schroenger, entonces presidente del bloque del Frente de Todos, concejales por supuesto de Patagones, comentando así entonces el acuerdo que, eh, el acta acuerdo que firmó ¿no? la municipalidad con el gremio de Citraik y aparte hoy también recibiendo a la UOCRA en el Palacio Municipal.